Estimados amigos oyentes, muy buenos días. Que la poderosa palabra de Dios hoy actúe en mi vida y en su vida también. Deseo que este día sea un día maravillosamente prosperado, bendecido y también un día en el cual usted pueda hacer los proyectos que se ha colocado en su mente, en su corazón. Con la ayuda de Dios porque sin Dios nada somos en este mundo. Ni una hoja de los árboles se mueve, sino es por el poder de Dios. Aquí, entonces, en esta mañana, les saludo a todos ustedes, pero eh, quiero enviar un saludo anticipado del día de mañana. Mañana es el día que se celebra el Día del Trabajador primero de mayo. Y yo quiero enviar un saludo cariñoso, afectuoso, un saludo bien palmoteado las espaldas para todos aquellos que son trabajadores y que, y, y que están eh, en esa labor cada día. Un llamado a nuestra hermana María Boisin. Hermana María, le escucho. Yo le bendiga a mi pastor. Yo le bendiga. Dios le bendiga hermana María, gusto en escuchar su voz Igual para mi pastor, le saludaba por lo mismo que usted está mencionando Porque sí. mañana se celebra el Día del Trabajador sí Y usted es un trabajador fiel del Señor Gracias y hermana por eso le saludo y le deseo la más rica y grandes bendiciones del Señor Jesús También al joven que trabaja con usted y en la radio sí Y a todos mis hermanos trabajadores ...y mis hermanas también que trabajan... ...muchas felicidades y muchas bendiciones mi pastor... ...y les dejaré un versículo de palabra del Señor... Bien. ...que se cuenta en Ezequiel 24, 28... ...ya... ...dice... ...haré descender la lluvia en su tiempo... ...lluvia de bendición serán... ...que así el Señor les bendiga con grandes bendiciones... ...como las lluvia ...amén, muchas gracias hermana María... Amén, mi que Dios le bendiga, tengan lindo día Gracias, usted también mi hermana Le agradezco Amén. que haya haya llamado a, aquí al programa radial Y dado los saludos para todos los hermanos Como también a nuestro amigo Juan Carlos en la técnica Ayer, está diciendo muchas gracias Juan Carlos para usted hermana Ayer eh, yo leí justamente ese versículo ahí en Ezequiel Ezequiel 34, 28 Lluvias de bendición serán Como decía entonces a todos los trabajadores, todos trabajan en algo. Hasta el holgazán tiene que trabajar, a lo mejor amarrándose los, los zapatos, las zapatillas, ¿no es cierto? Aquel flojo, a lo mejor no se sé, pues en algo tendrá que trabajar. ¿Cómo se lo va a llevar así nomás? Bueno, a todos nuestros amigos que sudan, aquellos amigos que trabajan con sus manos en el campo que trabajan duro en la picota, en el chuzo, en la pala. A los nuestros amigos en la construcción, que trabajan pero muchas veces peligrando su vida en alturas o como aquellos pirquineros que trabajan, ¿no es cierto?, en el fondo de la tierra con el peligro de que se caiga encima todas aquellas rocas y, y tierra, ¿no es cierto?, Y como aquellos también que trabajan en la feria, que gritan cuando uno pasa por el lado de ellos nos dejan sordos, ¿ah? y que eh, y que muchas veces, eh, bueno, trabajan harto, harto, harto, sí, trabajan harto, bueno, a todos nuestros amigos Los que trabajan en los supermercados En las tiendas, en los hospitales En las telefónicas Todavía hay telefónicas Que tienen contacto con sus trabajadores Aquellos también Aquellos que trabajan en las ambulancias O aquellos que trabajan gratuitamente ¿Quiénes serán? Los bomberos pues Sí, trabajan Hace poco tiempo Pocos minutos pasaron por aquí Con la... ...la bocina, la alarma... ...que ellos tienen cuando van pasando... ...a todos... ...que Dios les cuide... ...que Dios les bendiga... ...que Dios les prospere... ...y que tengan... ...y que tengan un día feliz... ...cuidado con manejar mañana... ...cuidado... ...y hoy día también... ...y pasado mañana también... ...a todos los trabajadores... ...de todos los lugares... ...si sí, Dios bendice... A aquel que está trabajando si podemos ver en la biblia a los que llamó siempre dios llamó a alguien que estaba trabajando eh, si sí, puede buscarlo en la sagrada escritura porque incluso le dijo a uno le dijo así cuando apareció el ángel de jehová le dijo le dijo que era un varón esforzado y valiente esforzado bueno a todos los de esfuerzo y aquellos que no lo están haciendo oiga Eh, es hora, es tiempo de que usted comience también a formar y forjar su futuro. Que Dios les bendiga poderosa y ricamente. El teléfono de nuestra radio emisora es el número el número 22 872 78 71 lo repito si quiere llamar en, en estos pocos minutos es el siguiente el teléfono 22 siete 78 71 que dios les bendiga grandemente luego estaré leyendo para todos nuestros amigos radio oyentes que siempre leo o un salmo o entonces algún proverbio hoy leeré en eclesiastés eclesiastés eclesiastés es, es un libro extraordinario el vocablo eh, o sea lo que significa no es cierto eclesiastés el hombre de asamblea es decir que el hombre que convoca una asamblea religiosa ¿no? o aquel que es su vocero o predicador por eso se le llama el libro del predicador mire lo que dice eclesiastés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 precioso y también una alerta la luz amarilla del semáforo alerta cuidado atención sí los jóvenes mire usted que es joven yo ya estoy un poco adulto no obstante yo creo que podré dar algún indicación tal vez no consejo porque hay gente que dice que dice no necesito consejo de nadie, yo me la valgo por mí mismo. Está bien, no quiero transgredir lo que es suyo. Pero la palabra de Dios, el Creador, Él sí puede dar un consejo. Y dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si nosotros hoy podemos podemos pensar, los adultos, cómo ha sido nuestra vida, yo creo que el 99.99 .99 y 99 milésimas, dirían, me gustaría de cambiar, haber cambiado el rumbo de mi vida cuando fui joven. Porque hay gente que se farrea los estudios Hay gente que cuando es joven piensa que todo el tiempo sus padres los van a mantener Y va a llegar a la casa y va a encontrar una cama hecha Con la con la sábana limpia, almohada mullida Va a encontrar comida o alimento ah, Su ropa lavada, va a pensar que todo el tiempo va a ser así No, no, no, no comienza a forjar joven señorita su futuro desde ahora ahora que usted está joven y que puede pensar si Dios no no permite otra cosa usted puede pensar hacia el futuro y puede ahora entonces echar mano al arado y no lo suelte no diga no si esta cosa no después no me gustó voy a hacer otra conozco tantas personas Y también en los programas de reportajes, ¿cuántas veces se encuentran hombres y mujeres que han vivido una vida tal vez solitaria? Han tenido hijos por aquí por allá y después, ¿no es cierto?, en el ocaso de su vida se encuentran arrendando una pieza, arrendando cualquier cosita por ahí, vivir no sé de qué, porque no tienen tiempo, quien pueda atenderle las manos o como se dice por ahí quien le pase un vaso de agua forja tu futuro forja tu futuro haz un hogar haz una familia si sí, ufánate después que tú trabajaste que tú te estudiaste trabajaste, te empeñaste y laboraste ahí están tus hijos ahí está tu esposa Ahí está tu casa Te costó Fue duro Pero alguien estuvo a tu lado Tu esposo tu esposa Escuche bien, esposo o esposa Si, sí, muchos se emparejan solamente Por no tener un compromiso Ah no, cuando no hay compromiso Entonces no es serio la cosa sí Por eso que Dios ama las familias Dios le dijo a su amigo Había un amigo de Dios Dios tuvo un amigo. ¿Sabe cómo se llamaba ese amigo? Abraham. Dios le dijo, Abraham le dijo así. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sí. ¿Cuánta gente ahora dice, chiste, ya se me pasó el tiempo de hacer una familia. ¿Y qué, cómo voy a hacerlo? ¿Ah? ¿Quién sabe? Si tú tienes... Si tú pones la mano en el arado y obedeces lo que dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, tú lo vas a lograr y tú vas a tener por quién luchar. Luchas por tu esposa primeramente y ya vienen los hijos, luchas por tus hijos, ya la casita, luchas por la casita, ya el vehículo y que todo aquello porque lo has conseguido con esfuerzo, alguien te ayudó. Haciéndolo las cosas en la casa, teniéndote las cositas, los alimentos y todo lo demás tú trabajando, laborando a lo mejor hasta tu misma esposa, tu esposo te, te, te, te va a ayudar porque siente el deseo de progresar Eso es, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento es palabra de Dios. Traigo para usted un lindo y precioso himno que nuestro amigo Juan Carlos va a colocarlo para que usted lo escuche y yo también y tengamos un enlevo espiritual. Aquí viene el Shaddai, el que todo lo puede, el Todopoderoso, para usted. El Shaddai, el Shaddai, el Ayon Adonai, siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad, el Shaddai. vai Con tu amor e tu pie dai salvasti al rio di Abram Ma tu destra el mar si abriò e tu puoi lo tengo El Shabbai, El Shabbai, El Ayon Abonai, siglo en siglo es igual tu poder. el su palabra estaba el plan, pero no lo pudieron entender. Y su obra se terminó cuando su hijo expiró el Shabbat. En cuanto continúa este precioso himno de El Shaddai, el Todopoderoso Nosotros eh, deseamos que El Shaddai, el Todopoderoso, esté en nuestras vidas Para guiarnos, porque Él todo lo sabe, todo lo puede Antes, quiero decirle lo siguiente, antes de entrar a la bendita y poderosa palabra de Dios Quiero decirle que mañana viernes tenemos culto lo cambiamos de hoy día a jueves, lo cambiamos para mañana viernes, que es feriado. Entonces así todos los hermanos pueden estar en la iglesia y temprano. A las 6 de la tarde comienza el viernes. El sábado, las hermanas Dorcas tienen su culto especial. A las 3 de la tarde, donde también vamos a estar varios varones para apoyar nuestras hermanas y gozarnos en, en un culto de adoración al Señor Donde Dios nos va a impartir bendición El domingo El domingo también a las 6 de la tarde Domingo Y este día domingo Va a ser especial Porque va a haber un lapso Un tiempo De recordación De la pastora Orfelina de Alvear La pastora que dio Tantos años Por el trabajo en el Señor Por también enseñar la palabra del Señor a estas dorcas que hoy están Y enseñar también muchas veces a toda la congregación Porque ella era una teóloga eh, Diplomada en teología Entonces ella con todo su saber Me ayudaba mucho en el ministerio Y ella entonces va a ser recordada En este domingo Este día domingo 3 Aunque ella se fue con el Señor el día 5 pero la vamos a recordar el domingo en el culto donde vamos a, a recordar sus, sus, eh, sus enseñanzas, sus cánticos, sus cánticos preferidos, sus lecturas preferidas y todo eso. Que Dios le bendiga poderosamente y luego estaré leyendo para ustedes en San Marcos capítulo 10. Señor Aleluya Te adoro Señor Dice así la santa y bendita palabra de Dios Jesús al salir Él para seguir su camino Vino uno Corriendo e hincando la rodilla Delante de él le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino solo uno Dios Los mandamientos sabes No adulteres No mates No hurtes No digas falso testimonio No defraudes Honra a tu padre y a tu madre Él entonces respondiendo le dijo Maestro todo esto lo he guardado Desde mi juventud Entonces Jesús mirándole Le amó y le dijo Una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones Veo que Aquí usted ha escuchado la historia de un joven rico en teología, ¿no es cierto? Y en todas partes le llamamos el joven de cualidades. Porque mire usted, los ricos no le importa a ellos cuando tienen, cuando, oh no, los ricos cuando tiene un autito y todo eso, se larga por la vida, abandona su familia y si es hombre tiene hartas mujeres, gasta toda la plata por ahí. ¿No es cierto? hoy si es mujer, más o menos lo mismo. ¿Ah? Piensan en eso. Pero este hombre había guardado los mandamientos. No adulterar, no matar, no hurtar, no decir faltos testimonio que significa calumnia, y no defraudar y honrar a su padre y a su madre lo había guardado siempre. ¡Qué cualidades especiales y maravillosas! Pero cuando hay dinero de por medio las personas no quieren siquiera, a ver le voy a poner entre comillas la palabra sufrir no quieren sufrir un poquito siquiera quieren que todo vaya en alas de mariposas suaves toda la vida no, el camino del evangelio es un camino aguerrido es un camino a ver, entre comillas le voy a poner también, es un camino de violencia es un camino mal pagado por los humanos Sí, porque los humanos defraudan Los humanos tenemos esa También entre comillas, esa cualidad ¿eh? De ser mal agradecidos Muchos dirán, no no no, no todos, yo soy agradecido Oiga, cuidado ¿eh? Porque muchas veces con un gesto Una mueca que usted tuerza fuerza pues así un poco los la y así haciendo una mueca pronto no obstante este joven no había defraudado nunca a nadie pero tenía riquezas y Jesús le dijo vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y ven y sígueme usted cree que Jesús lo dejaría pobre <risa> Ah, no, no, no, no Es la obediencia Es ya hacer aquello que Jesús le dice O que Dios le dice Y Dios entonces le dice No, para, para, para, para No, no, no es eso Es solamente para ver tu obediencia Como le dijo a Abraham Anoche Dios me hacía hablar esto en la iglesia Dios le dijo a Abraham, sacrificame tu hijo. Y él fue a la montaña y pues llevó leña y llevó y llevó también el fuego para prender el sacrificio. Iba a matar a su hijo porque Dios se lo había pedido cuando estaba pronto para descender con el cuchillo en el cuerpo de su hijo. El ángel le tomó la mano y le dijo, no. Ahí está el cordero. Es la obediencia solamente. Y muchas veces Dios nos prueba por la obediencia. Y a este joven nunca lo iba a dejar pobre el señor vendiendo todo lo que tiene la obediencia solamente porque dice su palabra que en esta vida nosotros tendríamos 100 veces más más hermanos más tierra más casa más de todo 100 veces más por el camino del señor cuando dejamos todo cuando cuando seguimos el camino del señor cuando el dios nos dice ven sígueme y en esta mañana yo te tengo Y yo te convido Si sí, Ven al camino del Señor Parece difícil Si sí, es difícil Es un camino aguerrido Pero Dios te dará las armas Si sí, es un camino En el cual muchas veces Hay ingratitud Pero Dios te dará el pago Dios te dará la recompensa El galardón está listo en los cielos para ti Sigue al Señor Jesucristo Dios te bendiga ...por esta su palabra... ...amén... Dios, ...porque en de tus problemas... ...gloria a Dios... ...porque en Cristo hay poder... ...gloria a Dios... Si sientes, ...estimados amigos oyentes entonces... ...nos encontraremos nuevamente... ...en este programa el lunes... ...porque mañana está cerrado... ...mañana es feriado... ...entonces... Nos encontraremos eh, el lunes, si Dios así lo permite Te quiero ver en la iglesia Vaya a la iglesia, hay un encuentro Mira, Dios ha marcado un encuentro contigo Esta, Vaya a la iglesia Donde todos nosotros estamos adorando a Dios Será bienvenido, bienvenida Que Dios le bendiga, el reverendo Moisés Alvear Desea las bendiciones del cielo para tu vida Amén Son de vivir falta loncajo Me viste cuando yo lo tenía Me diste tus brazos cuando el mundo me abandonó Me diste alegría cuando antes solo... ahora, en este momento de la oración alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios Amado y buen Padre Celestial pido que en esta mañana Señor, su mano poderosa abra el entendimiento de la bendición y de la unción sí Señor, porque su palabra es maravillosa Y de gran precio Ya no tiene precio su palabra Porque usted vino desde el cielo Vino a darnos La salvación y la vida eterna Y mostrarnos el camino Para enter, para llegar hasta esto Porque dice su palabra Que el reino de los cielos semejante a un mercador, mercader Que busca buenas perlas Y habiendo hallado una Una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía y la compró Así hoy Señor amado Muchas personas van a dejar todo para seguir su camino, porque al final de esta vida y la vida eterna, que no tiene fin, oh, tendremos todo lo que deseamos. Amado y buen Jesús, te pido que sane los dolientes y los enfermos que están esperando este momento. Y en este momento, por estas simples palabras, en el nombre de Jesucristo, sea sanado y libertado. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pasados,